En realidad son dos cosas totalmente diferentes que fuera lo que nos ofrece justamente Rubén Treder. Uh -huh. Eh yo creo que el efecto Dalí en Barrio La Barría en expectativa y puso un piso en la gestión del centro cultural muy importante y esta ahora es una, una obra absolutamente diferente de donde que nos ponen en un este desafío mucho por lo menos diferente eh y mucho más importante. Nosotros creemos que el, el hecho de haber tenido Dalí en La Barría, eh, Dalí es un un nombre que atraviesa la historia, atraviesa colectivos de frontera y es una cosa mucho más conocida. El ah, hecho claro. de poder gestionar Miguel de Molina va a ser una cosa muy diferente, aunque es una muestra que yo creo que el boca a boca va a ir trasladando a la gente, ustedes van a poder tener este adelanto y creo que van a serlo los los este a futuro las personas que van a poder difundir este evento y creo que bueno, va a dar que hablar y durante mucho tiempo. Lo decía Rubén mismo, se ha acondicionado las salas para que cuanto hace el clima a, a la muestra totalmente, porque mira, eh Miguel de Molina eh, no viene a traer o no no traemos con Miguel de Molina una muestra plástica, una muestra este de arte plástico bidimensional nacional. Esta es una muerte escénica, entonces lo que había que armar era como un escenario, ¿cierto? Fundamentalmente para que se busca toda la cosa que tenía Miguel de Molina. Final. Así que uno de los pedidos de requisito que que habían dicho los organizadores, bueno, este tanto Alejandro Salade como Rubén Belvedere era poder acondicionar el centro cultural y lo más lo que más impacta fundamentalmente es que el color de la sala pintada está absolutamente de negro, así que a nosotros, al equipo de diseño nos llamaba mucho la atención, pero quedó una cosa magnífica. Otra puerta fuerte aquí en cultura que bueno, se viene trabajando y mucho, Ivánse viene trae una obra de características realmente internacionales, totalmente, mira, la sexta ciudad del mundo no se muestra esto, yo creo que eso es muy importante para destacar que tengamos ese privilegio, yo creo que tiene que ver fundamentalmente con esta política del intendente de poder tener un espacio grande y amplio como para poder traer este tipo de obras, si no estaríamos imposibilitados de hacerlo. Hay muchos lugares en donde la podrían llevar, pero no llega justamente por no tener el lugar físico para hacerlo. Así que creo que después de la decisión de que de, el presidente de Costa Saler poder traer esto eh hace que nosotros podamos este tener el el placer y el orgullo de poner tener esto la barriela. Creo que también va a ser trascendental, aunque es una musa muy una musa totalmente diferente. Belvedere nos decía eh y me llamaba la atención que dice se va a lucir realmente en uno de los lugares que más se va a lucir va a ser en este hemos hemos estado en otros lugares del mundo, destacando lo que es el centro cultural. Sí, mira, hay un trabajo de coordinación y de equipo de todas las áreas de la municipalidad que fue muy fuerte también. O sea, a la hora de poder gestionar tanto lo mostrado allí como esta, es que encabezó la gestión de Toledo fue el intendente y se, se se transformó en algo de de la agenda pública y creo que todo el mundo colaboró para que esto sea así. Ellos lo han entretejado esa manera, o sea, tanto Rubén Beldeder como eh, Stan Hagen en su momento y como Alejandro Salas en este momento con Miguel de Molina, vieron este que el trabajo que se había hecho en el equipo que se había trabajado era fantástico. Todo tuvo siempre también con la coordinación de de de Gordo Rodríguez de la Secretaría de Desarrollo Social, en donde hace los contactos y más o menos que, quien lleva al frente toda la la la coordinación de todo este evento. Pero realmente creo que va a ser una cosa impactante. Bueno, evidentemente esto hay una programación muy fuerte en donde va a haber este números que que van a acompañar los fines de semana, eh fundamentalmente le vale de Quique Baldini, que luego es sea, una persona absolutamente relacionada con con el género del flamenco, eh así que la gente va a poder mirar este algunas puestas de tablao acá en el en el en el patio del en el patio del Centro Cultural y proyecciones de cine continuamente y bueno, algunas cositas más que se van añadiendo de a poco. Bueno, uno espera que la gente acompañe, porque está todo dado realmente la muestra que no se ve todos los días, totalmente. Nosotros creemos que sí, la gente va a acompañar, ya está inclusive cubierto para también el 80% de las visitas guiadas para escuelas, así que eso también es muy importante y yo creo que los chicos también son este fomentadores de después de invitar a, a los mayores, a los padres a que los acompañen y a que venga esta muestra y va a tener una trascendencia muy importante. Creo que marcamos una huella también muy importante. Bueno, más detalles en la inauguración el domingo. Exacto, el domingo a partir de las 17 horas y hasta las 21 esperamos a todos en la barriada que nos acompañen aquí en el centro cultural Chapis, estando la muestra en sí.